Eh, eh, la policía controlando y organizando el narcotráfico, se le cortaron algunos kioscos y obviamente el policía necesita la plata para llevar el plato de comida a su mesa, para comprarle el un uniforme, para pagar la nafta de los autos. Entonces cuando cuando le cortás ese ingreso te van a salir a reclamar. digo la, la, esa, esa tremenda preocupación sublevación que policial hace un tiempo, lo que evidenció es eso, es que hay gran parte del financiamiento policial hoy proviene de negocios ilegales. Para que esto no se transforme en un escándalo, vos necesitás una máscara eficaz para decirle a la gente, yo persigo, ¿ven? Hice tantas causas por infracción a la ley de drogas. Como todas las causas ingresan por infracción a la ley de drogas y la policía basta, tiene al estar penalizada la tenencia, basta que una persona tenga una sustancia para poder detenerla sin que se busquen pruebas de comercio, la policía detiene masivamente a personas que tienen drogas, no está obligada a buscar para qué las tienen. Nos muestran en mega operativos en la tele todos los días, miren cuántas causas elaboramos por infracción a la ley de drogas, que no es mentira. Porque la criminalización de los usuarios es la cortina de humo eficaz que disponen las fuerzas policiales en nuestro país para encubrir una persecución al narcotráfico que no realizan precisamente porque lo controlan y lo organizan porque es una de sus fuentes de financiamiento. Por otro lado, eso no hace la discusión del debate, hace las dificultades de llevar adelante, pero no la seriedad o no del debate. La seriedad uno del debate está por el otro factor que te había dicho, que además de años y años de desinformación, eh, que demoran tiempo, digo, que alguien entienda que le mintieron durante 60 años de su vida y eh, las cosas son de otra manera. No es fácil cambiarle la, una verdad revelada a una persona. Pero sobre todo también hay que ver el factor de que en Argentina somos un país que nos definimos como credo oficial, como católicos, apostólicos y romanos, donde las principales discusiones de políticas públicas de drogas se elaboran a partir de documentos que elabora la iglesia. En Uruguay, donde se acaba de sancionar el primer modelo regulatorio nacional a nivel mundial, de, de, en el caso de la marihuana, eh, es muy curioso ver que los curas en Uruguay dan misa, no opinan sobre políticas de drogas, no se lo invitó jamás a un cura a opinar sobre políticas de drogas la presencia de la iglesia constante en la determinación de cuándo se discute una política de drogas y de política pública y para dónde tiene que ir es otro obstáculo en cuanto a la generación de debates serios y progresistas en lo que hace a políticas públicas entre ellas de